s じゃあ n t r o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 bien v e n i d o s hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidas en cabina en cabina raúl fernández eso soy yo hola qué tal estáis bien s í bueno tengo yo una energía hoy impresionante ¿eh? sí. saludamos a todo el mundo que nos escucha desde zona 69. neta cualquier hora y también los domingos a partir de las cuatro y media tres y media en canarias a través de global house es hoy tendremos por aquí a lara y muchos pelotazos que van a ir pasando a ¿eh? ese、sí, sí. Y empezamos muy fuerte mira escucha esto se pasará por aquí por la zona mira bueno es o s t e m a s que a mí me gusta mucho y hacía tiempo que no pinchamos por aquí su discos mafia también pasarán por la zona así que quédate con nosotros porque el ritmo está asegurado z o n a z o n a se mueve contigo. Zona 61. La música se mueve. Te decía yo que arrancamos muy fuerte este tema. Lo adelanté yo por el Facebook hace ya unos días. El tema de Black Eyed. I love d i r u l t i m a t Así arrancamos. b i e n v e n i d o、oh, p o d i d o s mi s i e a、ah. s I swear, this is、true. And i v never played up this way before And I swear, this is true And I only cause you to go high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 s ての人間が楽しめるのは楽しめるのは楽しめるのは楽しめるのは楽しめるのは楽しめるのは楽し ブラッアイテムはのアイテムであなたのアイテムはたのアイテムであなたのアイテムはあなたのアイテムのアイテムはあなたのアイであなたのイテムでたのアイテムはあなたのアイテムであなたの s イテムであなたのアイテムでイテムであなたのあなたなたのアイテムであなたのアムであ q u é pasa por t w e n t 0 gente, q u é pasa por t w e n t 0 que últimamente me dejáis muy poquitos comentarios. Estamos de exámenes, e h s í se nota mucho, ¿eh? se nota la época de exámenes que aquí hay poquito movimiento. Vamos, esa gente en t w e n t 0 por Dios. Hay que comentar más ahí y hay que agregar a vuestros amigos. ¿eh? Seguimos queriendo subir amigos en esa comunidad en 20, en nuestra página en 20. En 20 páginas puedes buscar 20 y, o sea, puedes buscar zona 69, nos encuentras, nos agregas en esa página y ya está. á ¿eh? q u i e n es 20? 0 q u i Únete a nuestra página en t w e n 20 haciendo clic en el logo que encontrarás a la derecha de tu pantalla. Haciendo clic en el logo que encontrarás a la derecha de tu pantalla. 69 formas de divertirte: solo o en compañía. Zona 69. Bueno, si estás en z o n a 6 9 n e t a la derecha tienes el logo de t w e n 20. Ahí te metes directo en esa página de t t w e n 2 e Invitas a tus amigos, somos más de 5000, pero queremos llegar a los 6000. Ya te lo voy diciendo. Todo el mundo que nos envía sus peticiones cada semana, ya sabes que aquí en Zona 6-9, si nos envías tu petición, nosotros te saludamos en la antena, ¿eh? por supuesto. Sí, sí, tengo una energía por aquí impresionante, así que voy a saludar a mucha gente. Fíjate, Arca de Pontevedral nos dice: Hola, Brit Ramp desde León también dice: Hey, qué p a s a amigo. Bienvenido a la zona 6-9, ya estás agregado, eh, por supuesto. Borja Fonti desde Asturias, dice: Hola, ¿qué tal? Hola, Fonti, bienvenido.、Eh, Juan desde Sevilla, nos pega su saludote también. Samuel Rincón,、eh, Caballos de Extremadura, ¿es un t u n t e de caballos o cómo es esto? Dice: Hola, hola, ¿qué tal? b u e n o e s a gente que sé por ahí, de gente que escucha el programa, que le gustan los caballitos, eh, y, y montar a caballo y todo eso, está muy chulo, está muy chulo. Yo no me atrevo mucho, pero bueno, ahí está el tema. Salva, eh, Blasco, también Irenita, Vanessa, Rosa Ripoll, Daniel, Mamen, eh, Samuel, desde Badajoz, fíjate, y también Fanny Nanusky, todos ellos. s f u e t u r Ya están agregados a esa página en 20. Vamos a seguir aquí en zona 6-9 bailando con el ritmo de Foncho y este Wanna Be Free. e <risa> Foncho! ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! One of springs, I'ma make you fall You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dang a un solo clip. Descarga los programas en tu mp3 o iPod y llévate la música donde vayas. 69. 69. Llévate la música donde vayas. Bueno, ahí tenemos en la zona a una artista que te vas a arrepentir de no haber conocido antes si es el caso de que no la conoces. Lara nos presenta su disco Duendes, Hadas y Rock and Roll. Bienvenida, Lara. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? Bueno, Duendes, Hadas y Rock and Roll es tu segundo trabajo que llevas presentando ya algún tiempo. Es un disco de rock, pero lo que nos sorprende mucho es que en un disco de alguien tan joven nos encontremos letras tan profundas y que cuentan tantas cosas. ¿Dónde nacen tus canciones? Hombre, los jóvenes también sentimos cosas profundas, e h incluso más y, y, y, que y los adultos, ¿eh? cosas serias. Y eso. Sí, sí, sí, Pues bueno, la verdad es que las canciones no tienen ningún sitio fijo de nacer. O sea, yo, yo no tengo un sitio fijo para componer. Bueno, suelo componer siempre con el piano que tengo en mi casa, en, en un salón. Tengo un piano y suelo componer ahí o muchas veces en mi cuarto también con la guitarra. Entonces ahí, ahí nace n las canciones. n o、eh, Casi siempre、eh, escribo primero la melodía y luego las letras. Que sinceramente, os voy a. Confesar que, que me cuesta bastante más escribir las letras que hacer una melodía. Me, me salen mucho más f á c i l y más sencillas las melodías y luego las letras son más complicadas, ¿no? Porque、mmm, expresar exactamente lo que sientes o lo que quieres decir con las palabras exactas, que quede bonito, que le llegue a la gente, que sea lo que tú quieres decir, es complicado, ¿no?、Eh, me decías antes que, que los jóvenes sienten más, yo creo que incluso un, un joven. Tiene más sentimientos, más fuerzas, más cosas que descubre que le sorprenden s que una persona ya mayor que ya está acostumbrada a la vida. n o Puedes componer mejores letras siendo joven, n o yo creo. Claro, yo, yo, hombre, la gente más joven, la gente de mi edad, sobre todo siente cosas nuevas, n o que, que bueno, que puede no haber sentido, o, o bueno, es también más la gente más joven aún. Pero bueno, aún con 19 o 20 años、eh, se siguen experimentando cosas que no se h a b í a sentido nunca, sigues aprendiendo y, y bueno, yo creo que tiene que ver eso un poco con la intensidad ¿no? y la pasión con la que se vive a los, a los 18 o 19 años, que no es la misma que, que cuando tienes 50 o 40 años, que bueno, que, que sí que puedes tener intensidad y pasión, pero en, en menor grado, ¿no?、Uh -huh. Hablando con, con artistas, siempre me suelen contar que, que los mejores momentos para componer son、eh, cuando estás peor. Incluso me decía el cantante de, de La Sonrisa de Julia que saca lo, lo, lo, cuando saca lo peor de sí mismo es cuando mejores canciones compone. No sé si te pasa a ti lo mismo, o ¿no? Que lo peor saca lo mejor, ¿no? Sí. Eh, bueno, la verdad es que sí que es verdad que, que con el desamor, la tristeza y eso se escriben, o se a se tienen los sentimientos más a flor de piel. Porque bueno, yo creo que, que lo tienes todo más a flor de piel y más, tienes como más sensibilidad. Pero no creo que sea solamente cuando p u e d e n salir buenas canciones, también hay que ser un poco positivo, ¿no? Por ejemplo, el, mi primer single, Bailando en la Lluvia, es muy positivo. Y habla de, de seguir adelante y de, aunque las cosas vayan mal, buscar un rayo de luz. n o Entonces, yo, yo creo que, que ambos, o sea, cuando estás mal y cuando estás bien. Que, depende del momento, no No del, de cómo estés exactamente. Bueno,、eh, compositora, teclista, guitarrista, intérprete, presentadora de televisión. Tú de pequeña querías ser multiempleada, ¿cómo es esto? Sí, sí, sí, como una navaja multiusos, ¿no?、Ah, muy bien. Pues, bueno te iba a contar una pequeña anécdota ya que h a s mencionado lo de que de pequeña quería ser cuéntame, yo cuéntame. yo quería hacer muchísimas cosas no、sí. estaba entre mis planes ser cantante ni dedicarme a la música Siempre, siempre me ha gustado la música, siempre cantaba por ahí y tal, pero dedicarme profe profesionalmente a ello, hombre, me daba un poco de vergüenza y no quería. Y cuando mis padres me pedían que cantasen en algún lado o a l g u i e n yo decía, pero ¿por qué tengo que cantar? No quiero que me tenga vergüenza. Y, y yo, bueno, he querido ser de todo, he querido ser desde.、Mmm, quise ser futbolista, astronauta, quise ser presidenta del gobierno, <risa> porque le pregunté ...le e p r g una t é u n noche a mi padre que, a qué se dedicaba y como yo era pequeña y no supo cómo explicármelo y me dijo, pues bueno, en realidad es el que manda en todo. Y dije, yo quiero ser eso, ya está, perfecto, es el trabajo perfecto. <risa> y, y bueno, y al final fui creciendo y me, me fue enganchando más ¿no? el, el mundo musical, me fui introduciendo más, empecé a tomar clases de canto, de piano, de guitarra, y luego encima tenía también a mi hermana como referencia, que ella estuvo en un, en un grupo musical, que s e l l a m a b a l e Aces, bueno, se llamaba,、uh -huh. y, y me fue picando el gusanillo cada vez más, y dije, es que en realidad esto es a lo que me quiero dedicar y. y Y quiero, pues, quiero hacer esto, n o quiero pues, volcar mi vida en la música. Y bueno, no solamente en la música, porque también presentadora y, y bueno, no sé. Siempre está bien hacer cosas nuevas. ¿no? A mí me gusta hacer, hacer cosas que no haya hecho nunca para ir aprendiendo.、Uh -huh. Bueno,、eh, desde la grabación de un disco hasta la promoción, la firma de discos, entrevistas, hay mucho trabajo ahí detrás. ¿Qué es lo mejor y lo que peor llevas de publicar un disco? Uf, a ver, me pillas a h í es una pregunta que no me han hecho nunca, además, es que me gusta.、Ah, mira, mira. Pues lo mejor de publicar un disco es que yo creo que no hay una cosa mejor. La grabación es súper divertida, también es muy dura, pero, pero es, es alucinante el componer las canciones también. Pero yo creo que cuando más disfruto, o sea, el momento de más、eh, entusiasmo y, y alucine es cuando me subo a un escenario. Ese momento con adrenalina y de que vas a salir, que la gente va a estar ahí abajo escuchándote y, y aplaudiéndote, pues yo creo que ese es el mejor momento. Y lo peor,、eh, pues yo creo que lo que peor llevo son los viajes, porque、mmm, duermo fatal. Entonces,、eh, cuando hago viajes así muy. De, por ejemplo, de un día a otro, de irme a un lado y luego volver al día siguiente, duermo siempre fatal y estoy súper cansada. Pero vamos, merece la pena. Mira, ahora a que me dices lo d e dormir, ¿eh, ¿eres de esas chicas que necesita dormir con algo que si no, no se duerme o, o algo de esto? Pues la verdad es que no, pero. A ver, yo es que tengo un problema, tengo insomnio, entonces me cuesta、ah, muchísimo dormir. A lo mejor siempre s é a dormir con algo, podría dormir mejor, <risa> pero, pero la verdad es que no. Antes s í solía dormir siempre con un peluche de un perrito, pero. <risa> Esto no sé si debería contarlo. <risa> no, pero la verdad es que necesito una cama que sea cómoda y, y poco más, y estar cansada. a <risa>、si、Bueno, Al Sur de la Razón es el, el tercer single del disco. Está muy bien, es, es una balada en este caso, un, una canción con la que nos sentimos todos identificados. Bueno, después de darte de leches en el vídeo de caso perdido,、eh, ¿cómo ha sido la grabación de este vídeo? Pues ha sido increíble, pasé bastante frío, pero vamos, alucinante. alucinante Y la verdad es que ha sido un vídeo muy sencillo de grabar comparado con el, con el de Caso Perdido, que estuvimos varios días, que fueron varias tomas, que, que vino mucha gente, ¿no? Y, y eran varias escenas en sitios distintos.、Pues、la verdad es que fue mucho trabajo. Lo bueno es que, bueno, toda la gente que participó, participó además gratuitamente y todos muy volcados y muy, muy metidos en la historia, ¿no? Porque les, les gustaba y les, era un proyecto que les, les molaba. Pues、eh, en comparación a ese, este último, el de Asur de la Razón, ha sido súper sencillo. Se ha grabado en una, ma en una mañana.、Eh, nada, hicimos tres tomas y la verdad es que ha sido muy rápido, pero también ha, ha sido duro, ¿no? Ha costado. Bueno, si te parece, nos quedamos escuchando un poco este tema y enseguida seguimos tú y yo hablando, ¿vale? Entra en la zona. ラジオネ69。 見た目はあなたの声をかけた。 Eh, seguimos con Lara en la zona ante la crisis imaginación. Estás haciendo una gira masterclass por colegios de España. Cuéntame un poco esto, porque creo que intentáis concienciar a la gente sobre que hay que defender la música y la cultura. ¿No es así? Sí, la verdad es que es una iniciativa que se nos ocurrió entre todos. n o、eh, Estábamos dándole muchas vueltas en, con la discográfica con la que estoy, Paul Music, que b、bueno, u、pues、es n o que un sello pequeñito, pero vamos, estamos ahí intentándolo. Y, y, y b、bueno, u empezamos n o e a darle vueltas y dijimos, oye, pues frente a la crisis de imaginación, n o y se nos ocurrió que, que, que mejor forma de acercar la música a la gente. Que, que ir ¿no? nosotros mismos y, y que mejor forma que a un colegio, que además el, el público más, más joven,、eh, bueno, aparte de que mi disco vaya dirigido a un público así joven, pues es como más, no más agradecido, pero sí tienen más ganas de aprender y cómo se hace un disco y cómo es la grabación y lo que cuesta y también、eh, enseñar un poco la, la otra cara de la moneda, ¿no? que no es todo maravilloso y todo de color rosa, sino que hay que trabajar muchísimo. Y se nos ocurrió p、pues, u esta e s genial idea, la verdad, y bueno, ir a los colegios, dar una, unas masterclases,、eh, comentarle a la gente, pues a, la, a los chavales, lo que es grabar un disco y todo eso, también hablar de la piratenía, n o de todos los temas que, le puedan, que les puedan interesar sobre la música. Y la verdad es que estoy teniendo muy buena acogida porque, bueno, aparte de eso, luego también hago una actuación en el colegio y, y acerco los discos a, a la gente que, o sea, ellos me los, en, me, o me los encargan, me, nos dicen, ah, pues yo quiero comprarme el disco y tal, y entonces la siguiente vez que vamos a actuar, les llevamos los discos. Entonces es una forma de acercar la música,、eh, acercar también la venta de discos y, y fomentar el que se vendan discos y que no haya tanta piratería. Y la verdad es que muy, muy buena acogida.、Eh, los chicos pues, siempre me, me preguntan un m o n t ó n de cosas. O sea, no es, no es un, un discurso, sino que es más un diálogo ¿no? entre, entre todos los alumnos y yo. Y la verdad es que está muy bien. Pero cuesta, ¿eh? es, es complicado ponerte ahí delante de, pues, de, a estar delante de 300 niños y decirles, y empezar a explicarles ¿no? lo que haces y lo que cuesta. Y, La verdad es que es, es complicado, pero bueno, hay que e c h a r l a imaginación y ganas.、Mm, qué chulo. Bueno,、eh, pregunta clásica en este programa ya: ¿qué significa Internet en tu vida? La verdad es que me parece una ventana increíble al mundo exterior, por decirlo de alguna forma.、Eh, es una forma de darte a conocer muy, muy buena, que, que está, en realidad llega a todo el mundo, o sea, ya no solamente en, en tu propio país, sino que por todo el mundo. Y me parece que es un apoyo pues, buenísimo. buenísimo. Tengo, tengo web, tengo MySpace, tengo de todo y estoy conectada con el mundo a través de mi ordenador. Y, y además hay mucha gente que, que, bueno, que no lo llevan ellos mismos pues, porque no tienen tiempo o porque son artistas ya muy importantes y están pues, eso, de gira por ahí, o sea, por, por diferentes puntos del mundo. Pero yo la verdad es que intento llevarlo yo con ayuda, porque son muchas redes, pero intento estar ahí al día y contestar yo todos los mensajes y hablar con la gente, y eso me gusta bastante. Es como tener más contacto ¿no? con, con los fans, con la gente que te sigue. Y a nivel personal, pues bueno, yo creo que como, como buena、mmm, post adolescente、mmm, eh, joven, pues estoy ahí enganchada bastante a internet, ¿no? Y, y bueno, sobre todo en YouTube, que me paso el d í a viendo vídeos. Bueno, estoy yo por aquí en, en la web de, de Lara, que es w w w l a r a w e b e s tiene, tiene aquí un MySpace, un blog, canal de YouTube, Facebook, Twenty, Twitter. Bueno, tienes de todo. ¿no? <risa> Tengo de todo, sí. sí ¿Qué, es, <risa> ¿Qué es lo que más utilizas? Lo que más utilizo, pues a nivel、eh, profesional, el Facebook sobre todo, el Twenty también. El MySpace se ha empezado a dejar de usar poco a poco, cada vez、sí. se usa menos y ahora yo creo que lo que más se usa es el Facebook. Es lo que está más al día, ¿no? Y bueno, a nivel personal, pues la verdad es que no tengo demasiado tiempo para utilizar nada. Antes tenía Messenger, pero lo dejé y no, al final ya no tengo nada. Bueno, has compartido、sí. escenario con gente como El Bicho, Medina Zara, David Amarías,、sí, Sergio Dalma. Bueno, ¿qué te han aportado compartir escenario con, con algunos de los grandes de nuestra música? Bueno, para empezar ha sido un honor y alucinante porque además eran en, no, no eran salas así muy pequeñas que, que, bueno, que me encantan, pero también de vez en cuando está bien que subirse a un escenario grande, ¿no? Y increíble, alucinante. Tocar delante de, de gente ya consagrada y que, y que llevan ya sus años y luego también el público respondía súper bien.、Eh, vamos, era alucinante subirte ahí que la gente te aplaudiese y te chillase y tal. Increíble, increíble. Bueno, hay una cosa que estamos haciendo aquí en Zona 69 y es que cada artista, cada artista que Pasa por aquí, deja una pregunta para el siguiente, pero sin saber quién es. Los anteriores en pasar por aquí fueron la sonrisa de Julia y te han dejado una preguntita para ti, Lara. Uy, a ver, a ver. ¿Cuál fue el peor momento que recuerdas de tu carrera y el mejor también de tu carrera que recuerdas? Pues la verdad es que tampoco llevo una carrera tan larga como p a r a haber tenido muy... ni buenos ni malos. El peor.、Eh... Bueno, s、sí, cierto, sí, recuerdo un concierto de, del primer disco que me quedé en blanco en la primera estrofa de una de las canciones y no conseguía、eh, acordarme de la letra en ningún momento. Al final la banda siguió tocando el tema, canté un estribillo y ya está, pero lo pasé fatal porque no conseguía acordarme de la letra, pero vamos, ni estuve intentándolo y no, no lo conseguía. Y el mejor, pues,、uh, yo creo que cuando. Cuando me dieron ya el disco terminado, el segundo disco terminado, ya definitivo, todo la p o r t a d、eh, a todos los temas ya grabados, creo que ese ha sido el mejor momento. De, mom de momento, a ver si vienen muchos más. Viviendo al límite, fundiendo piel con piel, con el mundo en los bolsillos del infierno de Aquiles. Lara, ha sido todo un placer estar contigo aquí en la zona y muchas gracias por atendernos. y Tu nuevo single nos gusta mucho y n o seguiremos s poniendo aquí en la zona. Muchísimas gracias, ha sido un placer también para mí. Pues hasta la próxima, Lara. Esperamos verte en concierto muy pronto. Gracias, un beso. La zona 6-9. 6-9. Primero, primero, lo escuchas aquí. í Let me shake my ball and y o u will a p p e a r e Although I've been tonight, I might be sleeping here. Just do that I wanna know your name, I wanna know your name. You just k i l l me Could you please do that I wanna know your name Or better yet stay in there Just do that hey,、yeah. I'm incredible, yeah Ask around My city, I'm Pay dues, earn stripes, natural born hustler, hold it h a t s right, you and me, and my man, just one n i g h t No offense, but I don't need no why And if you would've just m e e t me out s t y e let's rap I wanna、let's、know、rant. your name, I wanna know your name You just killed me, could you at least do that? I wanna know your name, I wanna know your name I better yet, stay in there, just do that、Yay! Why you look at me? If love was a crime, I'd do the t i m e s o a r t throw the book at me. I'm feeling your vibe and I'm ready to ride. Baby, take a taste and see. That you gon' want me deep i n s i d e Time is money, ain't no time to lie. For real, throw the hook at me. I wanna know your name. I wanna know your name. You just killed me. Could you at least do that? I wanna know your name. Just your your You just least staying that do know know Could you do that? I wanna I I name your your name me name name kill better hombre quiero quiero l e しくお願いします。 música te gusta? Participa en la zona. Únete a nuestra comunidad entrando en 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. t